Enredando las Mañanas Red Nacional de Medios Alternativos Búscalos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Hola, hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy estamos aquí desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo, después de haber vivido un gran bailongo el fin de semana, ¿no? Así es, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan en este Enredando las Mañanas de cada lunes desde Jujuy y, por supuesto, los días, eh, las radios compañeras desde otras provincias. Como vos decías, el bailongo del fin de semana... Para recaudar algunas monedas Para el viaje de cara ya lo que es El encuentro número 13 De la Red Nacional de Medios Alternativos En Misiones Así es, a todos y a todas. Bien, tenemos algunos problemitas técnicos No estaba saliendo Javi eh, No funcionó la prueba de sonido eh, Hoy comentamos... tenemos unas pequeñas ausencias eh, No está Ajá. Sebastián Ni Victoria, Victoria está enferma eh, Después del gran bailongo La habrá continuado y se enfermó No sabemos, no sabemos. Pero, y Seba está preparando algunas cosas también para el encuentro, así que hoy Ajá. no están, este, ni Seba ni Vicky, pero, este, está Javier, que así Javi es. es como dos, ¿o no? Reemplaza dos, que le están solucionando el problema técnico, este, ya técnico, y ya va a salir en un segundo Javi aquí al aire, como decía acá Cere, el fin de semana se viene el encuentro, así que ya nos así estamos es. preparando con todo. Comentando un poquito, este como seguramente otras radios compañeras lo estuvieron haciendo eh, en cuanto a recaudar fondos, a juntar monedas. Nosotros también lo hemos hecho este fin de semana eh, a full, ¿no es cierto? Viernes y Sá estuvimos ahí con todo. Por supuesto, venimos de eh, semanas de preparación para todo esto. Eh, con una, lo creada el viernes. Y así el sábado es. culminó con un baile que la verdad se Así es, así que agradecemos a la gente de Monora A la gente de Las Tulmas A la gente de Los Sabrosos Viltes A la gente de, de Tripulante. Tripulante También que nos estuvieron haciendo el aguante El fin de semana ahí en el así Gran es. Bailongo Y después vamos a ver si nos podemos comunicar Con alguno de los cumpas que la se Ahora se me Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos y amigas Eh, ¿Querés mandar algún saludo especial? Eh, no, agradecer a todas las bandas que estuvieron participando del Bailongo y a los amigos que se sumaron ¿no? el sábado eh, justamente encargando lo que va a ser el viaje a Misiones este fin de semana ¿no? ya que se viene el encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos Así es, les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos aquí con el Enredando a las Mañanas Redando las Mañanas Red Nacional de Medios Alternativos Búscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos arrancamos el primer bloque de acá del enredando las mañanas el programa de radio de la red nacional de medios alternativos este bueno queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando a toda la gente que está mandando mensajitos haciéndonos llegar sus mensajes de que no están haciendo el aguante en un nuevo programa que hacemos como radio pueblo de aquí de la para enredando las mañanas recordemos a la gente que se sumo que es la primera vez que escucha el enredando el Arrendando las Mañanas sales de lunes a viernes, de 10 a 12, sí, así es. que ahí nos buscan, o se pueden contactar con nosotros a través de la página de la red www.rnma.org.ar o si no también se pueden comunicar con nosotros a través del face nos buscan ahí Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, pueden comentar, publicar y mandarnos también su noticia. Y a toda la gente que nos está escuchando desde ya, de nuevamente lo invitamos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a estar eh, llevando a cabo adelante este fin de semana, así que ya eh, nosotros nos estamos preparando para el viajecito a Misiones. Creo que sí llegamos. Así es, vamos a llegar seguramente. Bueno, pare... y en lo que respecta a la agenda, a la temática del día de hoy, en este primer bloque eh, tenemos una noticia que en parte viene a ser este cierto alivio ...viene a darnos cierta esperanza... ...porque vamos a hablar... ...sobre el bloqueo a Monsanto... ...en la localidad de Malvinas... ...Argentinas, allá en Córdoba... ...por parte de vecinos y la asamblea... ...que se conformó... Eh, ...frente... ...al al intento de instalación... ...de una de las plantas más grandes... ...de Latinoamérica... ...planta de procesadora de semillas... Este, ...bueno, frente a lo cual... ...los vecinos... ...y la asamblea que se constituyó allí... Eh, ...reaccionó inmediatamente... ...por eh, la defensa de la tierra... ...por la defensa del medio ambiente... ...lo cual hubiera... ...la instalación de esta planta hubiera sido... ...muy perjudicial, ¿no es cierto? ...para la salud, para el ambiente, para la tierra... ...así que estamos en comunicación... ...para... ...conversar, para tener... ...más información... ...sobre lo que ha trascendido este fin de semana... ...respecto de... Eh, ...bueno este el cese de la construcción de esta planta. Así es, y para eso bueno, vamos a hablar con Vanina Barbosa Vaca, esa es vecina de ahí de Malvinas Argentina, de Córdoba. Este, Vani, ¿nos escuchás? Hola, ¿nos escuchás, Vani? Eh, tenemos algunos problemitas técnicos, ya vamos a solucionarlo este Como decíamos, no la verdad que es un triunfo para este, la localidad de Malvinas No quiere decir que la lucha ha acabado Porque eh, todavía eh, Monsanto sigue trabajando ahí en Buenos Aires En eh, su planta, digamos lo que es o... Ahí estamos comunicados Vanina, ¿nos escuchás? Hola, hola Bien, este no nos escucha o tenemos un problemita técnico Vamos a tratar de emocionarlo. Como decía, bueno, no es parte de la lucha, la verdad que estamos muy contentos de este triunfo por parte de los vecinos y la gente que se organizó en Malvinas, Argentina, cuatro años de lucha, la, eh, desde la empresa, digamos, después hubo muchos rumores si se iba o no se iba, bueno, al final este se vendió el predio y los vecinos este y toda la gente que apoyó, ¿no? ganamos, ganamos esta lucha. Así es. A ver, eh, veamos si eh, ahí podemos. Eh, Vanina, ¿nos escuchás? Hola, sí, yo los escucho perfecto. Buen día. Hola, bueno. buen día, Vanina. Eh, te saludamos de acá desde el Enredando las Mañanas, eh, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, el motivo es este saber un poco más. Eh, pudimos conocer nosotros que eh, la construcción de la planta de Monsanto allá en Malvinas, argentinas este ha cesado, este, Cómo, cómo, ¿cómo está esta situación? Bueno, sí eh, todo empezó el, a, a principios de la semana que pasó, el día lunes se acercaron unas personas al predio eh, diciendo que son parte de una empresa constructora y que tienen que hacer un relevamiento de algunos materiales que había en el predio porque eh, Monsanto iba a decidir vender el predio por el hecho de que no se podían instalar todavía entonces eso generó se a mover hacia la adentro no solo de la Asamblea, sino de todas las organizaciones que, que venimos sosteniendo la resistencia digamos, contra la instalación de Monsanto. Eh, y el día miércoles trascendió una noticia de un periodista de Buenos Aires, que se llama Patricia Lisegui, eh, que es un periodista confiable, digamos, sabemos que, que es un periodista eh, serio, que no es tanto un rumor lo que se difundió, pero lo cierto es que no hay una confirmación oficial por parte de la empresa todavía. Eh, esta noticia, bueno, decía que eh, iban a cesar con el proyecto que tenían en Madinas, que ya no iban a avanzar en ese sentido y que desde diciembre se estaba tratando la venta del predio. Eh, como les decía recién, cierto es cierto que no hay una confirmación oficial por parte de la empresa, pero también sabemos que no la va a haber nunca porque que ellos... Eh, salgan a decir oficialmente que se retiran de Mavinas, más allá de que ellos aducen cuestiones empresariales y económicas, de mercado, de la venta de la caída de maíz y todo lo demás, sabemos que que sobre todo tiene que ver la cuestión de la resistencia y, y las pequeñas victorias que hemos tenido los vecinos de Mavinas en en estos cuatro años de lucha. eh Entonces somos conscientes de que nunca van a salir a decir oficialmente que se retiran porque eso ellos no les conviene no solo porque sería dar el brazo a torcer, sino porque también generaría mucha resistencia en otros lugares donde ya están instalados desde hace un montón de tiempo, digamos. Claro, sería como admitir la derrota. Claro, sería como admitir la derrota, pero en realidad Monsanto ya ha venido teniendo varias derrotas. Nosotros, como vecino vecinos organizado en la asamblea, en el año 2012 presentamos un recurso de amparo que se resolvió en 2014, fue recurso de amparo que ganamos, donde se nos da la razón a los vecinos, donde nosotros exigimos que Monsanto no trabaje más en la planta hasta que presentara un estudio de impacto ambiental y estuviera aprobado, hasta que tuviéramos una audiencia pública donde la información fuera accesible para todos los vecinos, que se respetara la ley general de ambiente nacional, que se respetara la ley de uso de suelo provincial. Y ese recurso de amparo lo, los vecinos lo ganamos. Y eso también es una pequeña derrota para ellas tanto como lo es para nosotros una victoria en todo en todo el, el trayecto de lucha, digamos. Y después, en el mismo año, se le rechaza el estudio impacto ambiental a Monsanto. O sea, no son detalles menores, no son aspectos que hay que dejar pasar por alto y, y es importante recuperar siempre. Lo que pasó también en esta semana fue que imputaron alrededor de 15 funcionarios que habían autorizado a Monsanto de manera ilegal, empezar a construir en un predio eh, que forma parte de un suelo donde no se puede realizar una actividad contaminante eh, y es lo que precisamente produce Monsanto, digamos. Entonces, casi que Monsanto tendría que para poder instalarse en Malvinas. Y eso, honestamente, no creo que lo puedan hacer, digamos. Tería sino el costo político muy grande tanto para la provincia como para el municipio. Vanina, eh, respecto de lo que comentadas recién que ustedes en el 2014 consiguieron un recurso de amparo que bueno que lo avalaba este sin embargo eh, un sector político este dio apoyo o complicidad con la empresa Monsanto que bueno que hoy están siendo juzgados ustedes pensaron algún mecanismo para bueno poder eh, eh, fortalecer estas medidas que se están llevando a cabo contra estos políticos de turno que en su momento favorecieron a la empresa? Sí, mira, nosotros en realidad en Malvinas, si entendí bien lo, lo que me preguntás, en Malvinas nunca contamos con el apoyo del gobierno municipal, este por el contrario. Eh, cuando Monsanto se quiere instalar, ya lleva el cuarto periodo de un incidente que llevó siempre una política clientelar, paternalista, donde los vecinos siempre se vieron obligados a hacer de alguna manera lo que lo que queríaría el intendente porque sus prácticas de gobierno eran muy eran terribles digamos y en realidad sigue la misma gestión solo que con otra cara eh, nosotros presentamos este recurso de amparo porque eh, sabíamos que teníamos que votar primero todas las instancias eh, legales y, y de normas y reglas para poder para poder después tener de dónde agarrarnos y decir no nosotros agotamos todas las instancias por eso cuando llegamos al bloqueo es porque Monsanto se iba construyendo, a pesar de que nosotros habíamos ganado una cautelar, habíamos ganado un amparo, un recurso de amparo, se le había rechazado la estudio de impacto ambiental a Monsanto y Monsanto se iba trabajando, entonces en ese marco eh, nosotros nos dimos no voy a decir forzados, pero sí que parte de una acción directa que tomamos porque Monsanto se iba trabajando y nadie, ningún político... Ninguna de las personas que nosotros elegimos mediante el voto salieron a defendernos y a representarnos y a, y a hacer valer nuestros derechos. De hecho, las imputaciones de esos, de esos funcionarios de esta, que supimos esta semana, que son nuestros vecinos, eh, eh, en en, esa, en esas imputaciones, digamos, se les imputa porque ellos autorizaron de manera ilegal la utilización de los suelos, porque no hubo una audiencia pública, por abuso de autoridad, hablar las leyes nacionales y provincialesmente o sea eh, es muy gross y, y eso tenemos que hacer que los país digamos que las personas que autorizaron que algunas todavía siguen desempeñando funciones a nivel municipal eh, no dejar que pase por alto eso también es una pequeña victoria. y es una muestra de que el pueblo organizado puede lograr cosas es lo que siempre nos decían ¿Qué van a hacer si ya está todo firmado? ¿Para qué luchan si ya todo el proyecto está firmado? Y tendrán que borrar las firmas, tendrán que deshacer los proyectos porque... Hola, Vanina, ¿nos escuchás? Se nos casó la comunicación con Vanina. Este, ya vamos a comunicarnos con ella nuevamente. Y que nos venía contando no cómo fue la lucha de estos cuatro años contra Monsanto. La verdad que... Eh, a mí me quedaban ganas de preguntarle, la tenemos ahí al aire de nuevo. Hola, Vanina, ¿nos escuchás? Hola. Hola, sí, los escucho. Bien, bien. Eh, decía, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte, le comentaba que hacer recién, de cómo cayó la noticia y en el barrio se juntaron, eh, tienen pensado hacer alguna movida. Bueno, sí, obviamente nos tomó por sorpresa, porque... ¿La escuchan? Sí, sí Sí, porque esta noticia Bueno, primero que en realidad eh, Este periodista no se comunicó Con los vecinos de Malvinas Con gente la larga Entonces nos enteramos con, por las redes Como todas las personas Que se enteraron por Facebook Por Internet eh, Obviamente fue una noticia de fue tomada con mucha felicidad Con mucha euforia Con mucha alegría eh, Pero... ...no sin tener en cuenta el tema de la cautela... ...digamos, hemos sido también cautelosos en ese sentido... ...sí, inmediatamente consideramos que fue una victoria... ...y, y pensábamos que, digamos, creemos que había llegado el momento... ...que tanto habíamos esperado durante todos estos años... Eh, ...pero siempre con cuidado, con precaución, con cautela... ...porque Monsanto un poco también se usó esta estrategia antes... ...de que salga un vocero a decir una cosa... ...y después salga otro vocero a decir otra cosa pero si me preguntan a mí particularmente, yo creo que ya no tiene vuelta, que no van a seguir intentando porque les ha costado mucho en términos de dinero y político también no pueden instalarse hasta el día de hoy. Eh, obviamente sí nos juntamos y también se siguen haciendo las asambleas en el bloqueo, todos los sábados tenemos asambleas para definir el plan de lucha y, y ver qué actividad sigue. Y, y lo que sigue es, es el Festival de la Primavera sin Monsanto, que ya sería la cuarta edición de este festival. Eh, hicimos el primero en 2013. Eh, bueno, vamos a hacer este festival de nuevo. Ahora creemos que sí, sin Monsanto. Es un festival con el cual empezó lo que hoy lo hemos sostenido durante la primavera siguiente para exigir un Mavina sin Monsanto, un Mavina sin contaminación, un madrino sin una producción que, que enferma y que mata, digamos. Así que lo, lo más fuerte eh, sería el 17 de septiembre se va a hacer este festival y, bueno, obviamente con, con mucha alegría y fortalecidos por, por las buenas noticias. Vanina, este para ir cerrando, ustedes que han tenido la experiencia de atravesar eh, estos años eh, todo el poder de esta multinacional, Eh, en complicidad con el estado este que sin embargo han hecho frente y este se ha podido conseguir esto que está sucediendo que es muy importante eh, ¿qué, qué reflexión tienen sobre cómo llevan adelante esta forma de proceder violenta a la empresa por un lado hacia la tierra hacia el medio ambiente hacia la salud de las personas y por otro lado la violencia física que usted la, la han padecido no directamente sí, y la violencia institucional también te digo eh, nosotros nos hemos visto creo muy violentados en, en todos los aspectos. Eh, Monsanto ha utilizado siempre recursos que son que tienen que ver con el desgaste, con el este psicológico, con el desgaste emocional. Obviamente la violencia por parte de la policía la hemos sufrido en Córdoba, Córdoba es una de las provincias que tiene la policía más más falta de todo el país, digamos, o sea, junto con Buenos Aires y Rosario. Eh, la policía es una fuerza de choque, es una fuerza que, que no está puesta para defender a los vecinos y, y muchas veces en Malvinas, eh, bueno, además de que puntualmente hemos sufrido muchas represiones tanto en el bloqueo como en el barrio, cuando hemos hecho eh, manifestaciones frente a la municipalidad, frente al la un policía de civil le tiró una piedra a una compañera y casi se muere, la compañera digamos, tuvo que, eh, que sufrir una neurocirugía, digo a ese punto llegó el intento de Monsanto de instalarse en Malvinas. Y después la violencia institucional, cuando nosotros venimos al MUNI y no nos daban respuesta cuando presentamos eh, denuncias, nunca nos respondieron, cuando exigimos una audiencia pública, nunca nos la dieron, exigimos una consulta popular durante tres años para votar si queríamos que se instale o no Monsanto, nunca nos dieron siquiera una respuesta, ni siquiera negativa. presentamos Hicimos relevamientos sanitarios en Malvinas, presentamos proyectos de ordenanza y no fueron rechazados digo, todo lo que tiene que ver con las instituciones que tampoco están en servicio del pueblo, evidentemente y más de una vez nuestro internet salió a ponerse la camiseta de Monsanto y a defenderlo, inclusive a hacer acciones judiciales a favor de Monsanto para que sigan a ser nuestro recurso para que las distintas cuestiones judiciales que nosotros hacíamos no tuvieran relevancia entonces eh, ha sido muchas las cosas que hemos sufrido es muy costoso es muy costoso llevar adelante una lucha como esta porque nos implica inclusive eh, familias separadas a las personas que hemos luchado, digamos. eh es es La verdad es muy difícil y por ahí sí nosotros muchas veces hicimos el análisis de que creíamos por un momento que no dimensionamos el poder que tienen estos multinacionales. Nosotros vamos y venimos y caminamos por el barrio y no sabemos en qué momento nos pasa algo entonces, por ahí, eso sí, es verdad que la cuestión de que las luchas son apasionadas también, eso también hay que tener cuidado y hay que ser precavidos y hay que tomar recaudos, eh, en el bloqueo siempre hicimos guardias porque nunca estábamos seguros, estuviera o no estuviera el policía, entonces, es como una recomendación también, digamos, que hay que estar realmente organizados porque... Esta multinacional tiene mucho poder, no solo económico, sino también político. Eh, generó un golpe de Estado, digamos, en un país. O sea, eh, en ese sentido, por ahí nos cuesta dimensionar con quién nos enfrentamos. Pero, evidentemente, el pueblo organizado tiene la razón. de ¿sí? Así es, bueno, Valena, desde acá, desde el Enredando, te agradecemos el contacto y seguramente en otra oportunidad vamos a estar charlando también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, por replicar a nuestro hoy a hacerse con esta lucha que también es la lucha de ustedes. Bien, bien, muchísimas gracias. Ahí pasaba Vanina Barbosa Vaca, ella es eh, vecina de Malvinas, Argentina. es eh, La verdad que notición, podríamos decir, la verdad que estamos muy contentos, como decía Vanina, este el pueblo organizado y tomando las calles, la posta, Eh, tiene su fruto ¿no? Y esto es fruto de cuatro años de lucha Y de resistencia ya en Malvinas, Argentina Y también a nivel nacional se realizaron Diferentes actividades apoyando La lucha de los vecinos de Malvinas Así es, muy bien este Como decías, ahí estaba Vanina Poniéndonos al tanto y bueno, esperemos que Esto de una vez por todas Por lo menos en Malvinas, argentinas Allá en Córdoba este Tengamos la certeza de que Monsanto Se retire Eh, pero bueno, la lucha continúa porque como dijo ella La empresa está en todas partes Y acá en la Argentina todavía sigue estando eh, Particularmente a donde ha trasladado eh, Lo que iba a ser la construcción de la planta Que es allá en Buenos Aires Así que eh, la lucha seguramente eh, continúa contra esta multinacional Así es, bueno, para eso vamos a escuchar un temita Y vamos a una pequeña pose Y continuamos en un ratito con el Enredando las Mañanas Aquí está Johnny operando hoy Hey <laughs>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 de vi saber que a la mar te sort de De vi saber que tu mundo ya no era mí. 10 y 40, continuamos con el Reando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Hoy tenemos un invitado especial que es. está produciendo y también este va a formar parte de este programa Javier, eh, nuestro productor estrella. buenas Buenos días nuevamente. U <risa> bueno, este, ya vamos a solucionar el problemita. ¿Puedo decir que estamos censurando a Javier? Eh, no creo ser escuchame, ¿qué tenés Decime. para hacer el fin de...? Eh, mira eh, me iba de viaje, no y entonces? sé si coincidimos, vos te vas de viaje... Yo también casa? me voy de viaje, vos te vas de viaje, Pancito, ¿a dónde te vas? A Misiones Posadas. Así es, este fin de semana se viene el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos allá en Misiones Posadas... Eh, nosotros de Jujuy ya el fin de semana Estuvimos realizando el gran bailongo Así es este Aprovechamos nuevamente para agradecer a las bandas Que nos dieron una mano ahí A la gente de Los Sabrosos Vilt A la gente de Las Turmas, Monor, Tripulante La verdad que las bandas se portaron re bien Hacen buena música Y que divirtieron a la gente el día sábado eh, Los Galpones Recuperados de la Tupac Katari Y también agradecemos a los compañeros De Los Galpones Recuperados de la Tupac es. Katari Así es no acompañaron con el lugar este bueno con lo cual pudimos llevar adelante lo que fue el gran bailongo este que fue una gran ayuda y también agradecemos y un saludo especial a a la compañera Chela ...quien nos acompañó el viernes, ¿no es cierto? Así es, el viernes estuvimos haciendo un locrito... ...también para juntar un poco de plata... ...para poder estar este fin de semana... ...y este fin de semana vamos con todo a Misiones... Así, ...así que es. cinco compañeros de acá del colectivo... ...van a estar participando del encuentro... ...después de tanto trabajo... ...y después de haber eh, tomado algo el fin, de ¿no?... ...porque claro. hubo bebida, hubo baile, así hubo festa... Es. Panchito, espérame un poquito... Quiero que pancho nos cuente nos dé su opinión de cómo estuvo el locro que hicimos el día viernes eh, le relato la cara de pancho es una cara alegre con un dedo arriba así es para sí. los amigos oyentes queremos decirle pancho se come de entrada eh, fácil cinco platitos así es eso este de entrada y nada más así después y a la media hora empiece a comer, de verdad. Che, pasamos nuestro contacto para toda la gente que nos está escuchando. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden comentar, publicar, seguir nuestra noticia. este que Las noticias que publicamos justamente de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si no, también eh, pueden seguir las noticias a través de Internet. Nos buscan ahí, www.com.ar rnma.org.ar y también pueden seguir todas las noticias que publicamos desde la red nacional de medios alternativos así es y desde ya como lo hicimos desde el primer bloque y el viernes también los compañeros lo estuvieron haciendo este estamos eh, a días nada más de lo que decíamos recién el viaje a misiones posadas encuentro número 13 de la red nacional de medios alternativos eh, así es este, bien te parece que escuchamos Eh, va vamos con la próxima eh, entrevista oh. sí porque ahí ya nuestro productor Yo está... lo voy a transpirar al productor. Eh, él él está él está este intentando comunicarse porque hoy tenemos como siempre, como todos los días tenemos una agenda cargadita y ya está intentando comunicarse con este eh Alan Rocha, que es de la coordinadora 13 de enero, 13 de enero, que bueno, este supimos que el, en lo que fue el, el fin de semana Que pasó este, Allá en Fisque Menuco Es en Río Negro La, la madre del Asesinado eh, Pablo Vera en el, este, Ya hace unos años Fue intimada y fue obligada a declarar la policía la fue a buscar a su casa quien eh, mediante un proceso es mediante un procedimiento irregular la llevaron bueno al juzgado este de manera eh, violenta porque irrumpieron en su casa para llevarla este sin una orden este, eh, judicial que, que, que bueno que amparará eh, el procedimiento que por otra parte como dijimos recién fue totalmente violento eh, por eso vamos a conversar ahora con alan rocha Hola Alan, ¿nos está escuchando? Hola, buenos días, sí, los escucho ahí y, y bueno, un saludo ahí a los que están en el piso y a todos los que están escuchando la radio. Así Alan, ¿nos podrías comentar qué sucedió el día viernes con la detención de la, la madre de Pablo? Bien, eh, este hecho puntual que sucedió el viernes, básicamente nosotros nos enteramos después de, de ocurrido el hecho... María, que es la mamá de Pablo Es una señora de edad avanzada Ya tiene más de 60 años Que además viene cargando esto de, Del asesinato de su hijo Y del juicio Lo viene cargando a las espaldas Y viene siendo una de las que, que mantiene en pie la lucha Y además como que va organizando Y va reuniendo en torno a ella A todos los familiares, amigos Un poco es como como esa parte central De la lucha por la justicia por Pablo Que se ha mantenido fuerte Pero que ha tenido que pagar... Todas estas cuestiones que, que el Poder Judicial realiza Que es básicamente criminalizar, judicializar a los que luchan por En contra del aparato represivo Además de ningunear, de, de mantener la indiferencia, de no informar Y ahora estamos pasando como cada vez a niveles de violencia mayores digamos eh, Lo que pasó básicamente es que sin notificación previa Que es la verdad algo muy irregular eh, en el Poder Judicial De hecho es algo ilegal Se la va a buscar por la fuerza pública Así que la va a buscar la policía la saca de la casa, ella tenía que tomar una medicación porque tiene problemas de presión bastante bastante graves, no le dejan llevar la medicación y le dejan tomar la medicación, y el hijo que estaba con ella que la quiere acompañar tampoco tampoco la puede acompañar y además ellos no viven en el casco urbano de la ciudad, sino que viven en un barrio que está en una zona rural bastante alejado, o sea que además se le dificulta al resto de la familia poder poder buscarla. Nosotros nos nos enteramos después de que ella es buscada por la policía eh, vamos ahí sabemos que se la se la lleva por una causa de amenazas que también la causa en sí misma carece de todo fundamento hay un fiscal que actúa de oficio y que la acusa a María por amenazas porque ella eh, poco, una menos de una semana una semana y media después del asesinato de su hijo por la nuca con un balazo de que se le da 2,5 centímetros ella realiza una serie de, de denuncias y claramente digamos en un estado emocional bastante vulnerable dice que, que le, le, se la va a hacer pagar a este a este policía asesino que se llama jorge villega eh, eso que ella dice en los medios pero que digamos, nosotros entendemos que claramente está está dado por una situación emocional de ella que acaba de perder un hijo y que además es una persona que no está en condiciones nunca de, de ejercer una verdadera violencia digamos Es, un, es unas palabras que dice Una señora avanzada edad Conmovida por el asesinato de su hijo Y eso el poder judicial Lo toma eh, Y de una forma la verdad insólita Y que la verdad genera bronca Lo transforma en una En una causa judicial Que hoy se está motorizando en contra de ella claro. Y que además ella está siendo obligada A ir al poder judicial Estar recibiendo maltratos Y toda esta cuestión Porque eh, sí. Más o menos si quieren les explico un poco Cómo viene el, el contexto Porque si bien esto es un hecho puntual Viene como una escalada digamos de violencia Al poder judicial contra todos quienes luchamos Por la causa de Pablo Bien, sí, sí, dale Bueno, más o menos para ahí los que eso, Ustedes que están bastante lejos No sé si no creo que conozcan el caso Pero Pablo es un joven De 24 años Que había salido de noche con sus amigos a bailar y cerca de las 7 de la mañana cuando estaba volviendo a su casa un policía que se llama Jorge Villegas eh, lo intercepta en la calle, forcejea segunda versión de, de del policía pero que después en el juicio la verdad se, se reconoce que no que no existió tal forcejeo sino que Pablo eh, al ver a, al, al policía que le apunta escapa corriendo, Villegas lo persigue y lo fusila por la nuca porque tiene una un orificio de entrada de bala, Pablo, en la zona de la nuca, a 2,5 centímetros. O sea que a una distancia ínfima, con el arma reglamentaria de la policía, Jorge Villegas lo fusila y le da muerte instantánea a Pablo. <ríe> Esa causa, eh, en principio, es básicamente ninguneada por la policía, eh, muchas irregularidades en todo lo que son los peritajes, en todo lo que es el control judicial. De hecho, se acercan como comisarios de... De, aquí, acá ...de la provincia de Río Negrina... La ah. digamos, ...a la zona del, del asesinato en las primeras horas... ...además Villegas después de un corto lapso... ...es dejado de, liber, de, de libertad... Eh, ...tiene un montón de privilegios... ...en esa libertad condicional que tenía... ...y... ...se empieza a sumar toda una serie de cuestiones... ...como por ejemplo a María, la mamá de, de Pablo... ...no se le deja ver la causa... Eh, hay muchos peritajes que después desaparecen Que no se, re, no se reconocen Se empieza a dar toda una, una maraña Que nosotros reconocemos como complicidad policial Y como uno de los mecanismos Que tiene la policía Río Negrín, Y la verdad la policía en todo el país Para garantizar la impunidad Y, y, asesine, y que los asesinatos a, Por gatillo fácil a los pibes de barrio Queden impunes claro. eh, Gracias a la movilización, a la familia A los amigos y a la De derechos humanos Se pudo dar una batalla bastante larga De casi dos años y que culminó con lo que nosotros consideramos un antecedente chiquito, digamos, a nivel nacional, pero importante, que es que un policía sea condenado a condena perpetua, y que sea condenado por homicidio doblemente agravado, y especialmente lo que nosotros ahí vemos como positivo que se, lo re se reconoce que fue un abuso de la función policial, Ahí nosotros entendemos que Villegas no mata porque es cualquier persona que tiene un arma, sino que Villegas mata porque es parte del aparato represivo del Estado, porque el Estado le garantiza las condiciones para, para la impunidad y él actúa de hecho como policía porque le da el alto como un policía y al asesinarlo también actúa como policía, teniendo un montón de otras formas de, de actuar posibles. Él elige esa, pero elige esa en tanto es funcionario policial. Y para nosotros eso es un antecedente importante que nos que venimos defendiendo las distintas instancias judiciales, porque es el reconocimiento por parte del mismo Estado que la, la, los aparatos represivos asesinan de forma <risa> arbitraria a los pibes de barrio de, de, de, de, de distintos pueblos y ciudades a, a lo largo de todo el país. digamos de la vuelta de la democracia tenemos cerca de 4.000 chicos asesinados por, por asesinatos policiales, básicamente. Y bueno, esta es una pequeña batalla que venimos dando, pero también nos damos cuenta, nos chocamos contra la pared, contra todo lo que significa el Poder Judicial, porque a partir de esta causa que es el asesinato, han nacido cinco causas cuatro o cinco causas en paralelo. La mayoría contra eh, distintos manifestantes que nos, que nos congregamos y realizamos marchas y actividades en contra del Poder Judicial y de la impunidad policial y, por ejemplo, tenemos ocho procesados en una movilización que terminó después en una represión policial ahí tenemos ocho procesados después tenemos una causa contra un juez por privación ilegítima de la libertad ya que sin indagatoria hay un juez que se llama Maximiliano Camarda eh, mantiene a más de nueve compañeros detenidos por 72 horas sin que haya ninguna ninguna, digamos prueba o argumento para mantener ...esa detención... ...después denunciamos también... ...que la serie de unas torturas... ...en la comisaría 21 de nuestra ciudad... ...de Fisquimenuco, General Roca... ...donde diversos compañeros... ...menores de edad también... ...fueron detenidos, fueron golpeados... ...tenemos chicos de 13, 14 años... ...con rajaduras en el cuello... ...por los culatazos de las 9 milímetros... ...que le daban ahí adentro... ...torturas como tirarlos al piso... ...caminarlos por encima... ...tortura psicológica cuando a distintos referentes... ...de la lucha... Eh, además de insultarlos, mostraban cómo le pegaban a sus hijos, a sus como para amedrentarlos y convencerlo de que dejen la lucha por Pablo, y distintas cuestiones así. Y la verdad, un triunfo que nosotros le reconocemos la familia es que la familia no, no se doblegó ante estos avasallamientos y al contrario, como volvió a tener fuerza, siguió apostando al juicio, siguió apostando a la perpetua, y hoy sigue apostando a que esa condena se mantenga firme en el Superior Tribunal de Justicia, y que se mantenga en primera instancia lo que es la prisión preventiva para Villegas, y por otro lado, la perpetua como, como condena final. Pero bueno, tenemos el Poder Judicial que constantemente nos está bombardeando, digamos. yo comenté recién esto de los 7 u 8 procesados que están sí. por una movilización, después hay un compañero del Poder Judicial que militó también en la causa, que fue despedido por básicamente la participación política en esta causa, Eh, la causa en contra de la madre de Pablo por por amenazas, y después tenemos eh, toda una serie de, de tramoyas, digamos, judiciales que se interponen contra los recursos que nosotros presentamos, por ejemplo esta denuncia al juez que está siendo archivada hoy en día, claro. y distintas denuncias que nosotros hacemos por violación de los derechos humanos, torturas y y irregularidades en los, en los procedimientos judiciales, ...rápidamente son tapados... ...y tratan de ser ninguneados... ...mediendo diversas estrategias... ...o sea que lo que nosotros vemos es básicamente... ...hay una estrategia más amplia... Digo, ...esto de María es un hecho puntual... ...que a nos, nosotros nos da mucha bronca... ...más desde adentro, digamos, desde lo emocional... ...pero que se enmarca en toda una estrategia... ...que viene consolidándose y profundizándose... ...estos últimos meses... ...en contra de todos los que nos organizamos... ...para luchar contra el aparato represivo. Claro. Alan, ¿y qué, qué hay de este fiscal que elevó este, la causa, bueno, contra María, eh, porque sabemos, pudimos leer, que es el mismo quien no aceptó en sus momentos las denuncias, este bueno, por represión, ¿no es cierto?, y persecución a la familia, a los amigos, este por el, la exigencia de justicia ante el asesinato de Pablo. Sí, eh, el fiscal, la verdad, lo que actúa es en siguiendo como órdenes del juez, que es el juez el que nosotros apuntamos como principal Maximiliano Camarda, que es este juez, que nosotros apostamos como figura central de esta estrategia que se está desarrollando en contra de nosotros. Él es el que primero niega, eso como vos bien decías, los recursos de amparo y los recursos de habeas corpus que nosotros interpusimos por torturas en la comisaría 21, es el que detiene ilegalmente a los compañeros y compañeras durante más de 72 horas sin causa justa, es también el que hoy está eh, tiene la causa de, de las amenazas de María y también es un juez que estuvo involucrado en, a ciertas instancias de de la causa de Pablo. O sea, digamos, nosotros entendemos que básicamente esa figura, si bien obviamente está dentro de todo lo que es la lógica del poder judicial, hoy en día esa figura puntual y particular de de Camarda es uno de los máximos responsables de esta estrategia y nosotros claramente hemos empezado, de hecho, digamos, acciones legales en contra en contra de este juez, que rápidamente eh, quieren ser activadas y nosotros ahí entendemos que también es difícil pelear contra esta lógica, necesitamos gente que realmente quiera ponerse a, a luchar contra un juez, y nosotros entendemos que los jueces en sí mismos tienen una impunidad enorme por la legitimidad que cuentan adentro del Poder Judicial, por la capacidad económica que tienen, por los vínculos políticos y policiales que tienen, nadie quiere tocar a un juez. Es como una un tabú, una cuestión prohibida lo de iniciar realmente un proceso en contra del juez. Para nosotros es al contrario, digamos, un juez que ocupa un un cargo de funcionario público tiene todavía una responsabilidad mayor para con el mantenimiento de los derechos humanos, para mantener un un trabajo regular y por lo menos claro y limpio en torno a la causa de Pablo. Entendemos que el poder judicial la verdad es un poder de clase que digamos no nunca va a favorecer eh, a los chicos y a las chicas de barrio que son criminalizados por la policía, pero sí por lo menos aspiramos a que haya un mínimo, digamos, de claridad en esta cuestión del Poder Judicial y denunciamos claramente, no solamente las lógicas que siempre pasan adentro del Poder Judicial, sino estos hechos más puntuales donde hay personas que tienen nombre y apellido y que son responsables de las decisiones que toman como funcionarios públicos. Bien. adelante quería preguntar, ¿en qué instancia se encuentra la causa que armaron contra María para qué se tenía que presentar o para qué le habían pedido que se presente eh, a ella en esta instancia la llamaron a una indagatoria que serían los bien. primeros los primeros pasos digamos de la del proceso judicial bien bien este bueno alan agradecemos el contacto muchísimas gracias por comunicarnos con vos no bueno gracias a ustedes y bueno nosotros también como desde la coordinadora 13 de enero Siempre saludamos especialmente y nos da un gusto y un placer poder hablar con, con las radios comunitarias, con las radios populares, con las radios que, que tratan de trabajar estos temas y saludamos y damos toda la fuerza para que siga esta esta comunicación desde abajo. Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, bien, saludos ahí, pa ahí para ustedes y para toda la audiencia también. Bien, muchísimas gracias. Ahí pasaba Alan, este que nos comentaba cuál es la situación este momento eh, lo que pasó el día viernes que acusaron Y demoraron a la mamá de Pablo Vera Este, bueno ¿Te parece que vamos a una pequeña pausa Y continuamos con el Enredando las Mañanas?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 11 y 5 minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el Estudio de Radio Pueblo eh, Cere, eh, ¿vas al encuentro o no? Así es, ya estamos Preparando los bolsos para irnos Para allá, Misiones Posada Nos espera este fin de semana 13, 14 y 15, estamos en el Encuentro número 13 de la Red Nacional De Medios Alternativos A mí, este Javi, acá Estuvo ya mirando el pronóstico Del fin de semana, ¿qué tenés para decir? ¿Cómo va a estar el tiempo en Misiones? llevamos equipaje equipaje este de verano de invierno aquí ya nos dice nuestro productor a ver que por suerte va a estar muy soleado así que hay que llevar malla así ah, si en misiones hace frío en algún momento no no, no bien entonces vamos con malla eh, yo estoy preparando para eh también mi flotador también porque pienso parar en Corrientes mientras vamos de viaje a mocar un poco las patas ahí en Corrientes. Che, para toda la gente que se está que se quiere comunicar con nosotros, seguirnos en el feilo, puede ser nos busca Red Nacional de Medios Alternativos... Eh, eh, para comentar nuestra noticia, compartir o si no también puede contactarse con nosotros en la página Nos busca rnma.org.ar Y también puede eh, seguir las noticias Compartir y también hacernos llegar Alguna noticia que eh, No seguimos de la red ¿Será que cada vez que pasamos nuestros contactos Se suman 10 amigos más a la, Al Facebook? Así es así? posiblemente eh, Hay que hacer un aviso Estamos sin red de internet acá en Alto Comedero En donde está eh, La radio de donde transmitimos El Enredando así que Estamos con problemas para conectarnos para los compañeros eh, de todo el país Y también se cayó la red eh, personal Así que estamos con problemas también para conectarnos con eh, el compañero Rafael Vargas no Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de, de Ledesma Que con él íbamos a charlar Así que vamos a ver si más adelante podemos realizar la comunicación Así es Vos sabés que te cuento un, un detalle Hoy A no ver. sabía qué ponerme y me puse contento. <risa> me parece. Es muy bueno levantarse. con Aparte tuvimos un fin de bastante agitados. Tuvimos el locro, el bailongo. Eh, también está acá, fue el cumpleaños del operador de este programa, Panchito, que nunca avisó nada. Estábamos en medio del bailongo y nos enteramos al otro día, después de habernos levantado, que fue su cumpleaños y no dijo nada. Así es Pancho. Este... hubiésemos hecho el puente de la amargura. Vos fuiste una vez al puente de la amargura, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo cómo es. Eh, bueno, que... después se lo hacemos, ¿te parece? Después se lo hacemos a Pancho porque ya que no avisó, bueno, queda pendiente. Así. Es. Y bueno, también este se si están estrellando la voz de Seba o de Vicky, eh, los compañeros están con algunos problemitas, Vicky está enferma. Eh, la continuó después del gran bailongo de la, del fin de semana Así que no puede participar Y se va a estar realizando algunas tareas Para justamente el encuentro del fin de semana En misiones de la Red Nacional de Medios Alternativos Así es, y nosotros estamos aquí Pero bueno, como posteriormente lo verán, lo sabrán Estamos teniendo problema con la conexión Por lo que el programa está saliendo en vivo, en horario eh, Acorde Pero este, no tenemos salida No tenemos salida Así que lo vamos a estar subiendo y seguramente lo van a estar escuchando. Así es, así momento. que lo que lo escuchen a la noche le mandamos un buenas noches por las dudas, así ¿te parece? Es. Che, cere, ¿te parece que escuchamos un poquito de música y volvemos en el próximo bloque ya con nuestro segundo entrevistado? Así es, ¿qué tenés por ahí, Pancho? Por favor, algo cortito porque acá ya nuestro productor está intentando comunicarse con los vecinos de el barrio Come Chingones allá en la comunidad de Cuesta Blanca en Córdoba porque el fin de semana también sufrieron este un violento desalojo que terminó con detenciones con este personas, familias enteras sin poder estar eh, en sus tierras, en sus hogares, eh, con lo que hoy están realizando una caminata, bueno, por reclamo para que liberen a los detenidos. Eh, todo esto en el marco de un procedimiento totalmente ilegal e irregular, así que enseguida vamos a estar con este tema así es, escuchamos un poquito de música y continuamos con enredando las mañanas aquí del estudio de Radio Paul. 11 y cuarto continuamos con el El Reando, las mañanas el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos eh, como venimos charlando durante todo este programa venimos hablando de que el fin de semana es el encuentro allá en Misiones, el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y para eso este... Para la gente, digamos, que está escuchando y quiere saber de qué se va a tratar el encuentro, qué es con qué se va a encontrar el encuentro, tenemos nuestra próxima entrevista, ¿te parece? Así es, estamos aquí con Nico de la Rastrojera de Misiones. Buenos días, Nico, ¿nos escuchás? ¿Cómo están? Buen día. Hola, Nico, este, ¿nos podrías comentar cómo vienen los preparativos, cómo se están organizando allá con los Cumpa el fin de semana? Ya es el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos, también seguimos con la organización, ultimando los detalles eh, y viendo todas las cosas que faltan para garantizar que, que, bueno, que puedan estar todos concentrados en el encuentro y no les falte nada a nadie. Así que estamos a full con todas esas cosas y, y bueno, con mucha expectativa de que haya mucha participación y se linda lindo el lindo, el lindo el encuentro. Nico, este, sabemos que se realiza allá en la facultad, ¿no es cierto?, Sí. Eh hay una idea general, un paneo de los eh, talleres que de los que vamos a poder participar. Sí, eh, lo que lo que se ve a a grandes digamos, de los de los talleres que va a haber eh, es mucho sobre el tema de software libre, eh, el trabajo, digamos, cotidiano de, de los de los colectivos que vienen a participar y que vienen a compartir sus experiencias sobre la radio, eh, radio, eh, radio abierta, eh, radio popular. Eh, después va a haber muchos talleres sobre el tema del lenguaje policial en los medios masivos. Eh, un poco de todo está variado, ¿no? Desde el video, desde la cuestión gráfica, eh, como que está cubierto todas las etapas de la comunicación. Y en lo que son los paneles, eh, hay siete paneles que se propusieron. Eh, arrancaría el primer día con, con, con, como se hace en la facultad, el, el encuentro. El primer panel es eh, Academia y Militancia, es el título. Una interrelación y debate entre la universidad y la experiencia de medios de comunicación comunitarios alternativos y populares. Y donde van a estar, digamos... Eh, docente de la carrera de comunicación y militantes sociales, exponiendo en digamos en articulación eh, esas experiencias. Y después, seguido a ese panel, eh, hay otro panel que es medios universitarios, espacios alternativos o reproductores de hegemonía. En este caso vamos a hablar de la sí. FM Universidad y la UNAM Transmedia de Misiones. Eh, porque bueno, nosotros entendemos que, que como medio universitario tendría que estar abierto, digamos, a los estudiantes y demás, y sin embargo tenemos otras opiniones al respecto, por eso pusimos en discusión este tema. Eh, después, eh, al otro día, tenemos el taller de eh, Género e Información, de Generando el Lenguaje es el Título, cómo informar desde la diversidad y la inclusión ante la violencia de género y el lenguaje patriarcal. Y a la tarde va a haber una mesa redonda, que el título es Miemonguetá, sobre la comunicación originaria, que es hasta a cargo de los compañeros que vienen trabajando con las comunidades guaraníes. Eh, y el domingo tenemos el panel de medios de criminalización de las luchas, cómo se construye mediáticamente la criminalización de la protesta social. Claro. Y también va a haber una exposición sobre la experiencia de la mesa, no las represas acá en Misiones, sobre, porque hay una amenazas de construcción de represas. Eh, ya tenemos una que afectó bastante y quieren construir dos más, entonces pues, nos pareció importante que esté este, esta mesa y esta experiencia. Y bueno, para el cierre estamos todavía está en discusión el tema del panel de la ley de medios, que se va hoy se va a estar definiendo también de manera colectiva con todos los miembros de la red. Así que eso todavía no está definido, digamos. Nico, este, como medios alternativos comunitarios populares, este sabemos eh, en parte cómo es llevar adelante Eh, y por otro lado Hay una realidad este complicada Crítica que nos atraviesa A nivel nacional A nivel latinoamericano eh, Sin embargo, ¿cuáles son las particularidades Que podés mencionar vos Desde tu experiencia Allá eh, sobre la importancia ¿no? Del rol de eh, ustedes Como medio comunitario alternativo y popular Frente a la realidad Que este, bueno atravesamos hoy Bueno, o sea, la lo que nosotros vemos es la difícil que es eh, desarrollar la experiencia de comunicación comunitaria y alternativa en un espacio donde los medios eh, son parte de los, de los poderes políticos y empresariales. Entonces, en eso se hace muy difícil poder eh, elevar otra voz que contemple, digamos, una mirada más social y, y más, digamos, del barrio porque no tenemos la, los elementos ni el espacio para hacerlo. O sea, es muy difícil que los medios hegemónicos o comerciales te tomen la información que uno hace si no es para generarle conflicto con otro medio o con otro sector político, ¿no? Como que siempre estamos siendo usados de alguna forma. Y también vemos, digamos, que las nuevas políticas del, del gobierno nacional apuntan a, digamos, profundizar más la comunicación empresarial y dejar de lado las pocas experiencias que venían avanzando del campo popular o sea, no, no las pocas experiencias sino me refiero a los pocos avances que había con la ley anterior así que bueno, creo que estamos en un, con, en un contexto bastante complejo en ese sentido, ¿no? Bien, Nico, y volviendo al encuentro nos podrías comentar ¿ya tienen definido el menú? ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿nos están esperando con alguna comidita especial? Y bueno, acá la idea es... Eh, que haya mandioca para todos. Ah, eh, de una. Mandioca frita. Eh, pero nada, no, vamos a estar, digamos, compartiendo lo que se vaya juntando, ¿no? Porque estamos haciendo un fondo común. Y, y bueno, la idea es compartir ahí una olla popular si, si se da. Y si no, bueno, haremos un poco con todo lo que haya. Nico, ¿y cómo Estoy vienen los días ya por? Nico, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Este, ¿qué cómo vienen los días? ¿Cómo nos, nos tenemos que ir preparado ahí solcito, está nubladito? Y mira, hoy está hermoso el día, está soleado, pero a la mañana pareció una helada de golpe. Y después en de la tarde hace en 25, 30 grados. Ah, aunque que sea que, un abriguito hay que llevar. Sí, hay que llevar un abriguito, un pantalón por las dudas. Así que, no, los días están lindos, por suerte, ojalá que no, no venga la lluvia ni nada Nico, ¿y querés, tienen algún Facebook? donde se pueden este, comunicar la gente que quiere participar del encuentro? ¿Cómo se puede eh, sacar alguna duda? ¿Dónde se comunican con ustedes? Bueno, pueden entrar por Facebook eh, en 13encuentros, RNMA, esa sería la página del encuentro. Y después, se pueden inscribir directamente al encuentro también, eh, escribiendo... ¿Qué eh, ¿sí te digo? Dale. Estresencuentro, arroba rmma.com.ar, barra encuentro, barra inscripción. Ahí sería... Digamos como para ir anotando sellas Y después hay un evento creado también en Facebook Sobre el tres encuentros Bien Nico, y para cerrar este ¿El Bailongo se va a realizar este año o no? El Bailongo Sí o sea, eh. Estamos tratando de garantizar ahí que, que se sumen los músicos De una, ¿va a ser de ahí una... en la facultad también? No, no Estamos viendo de buscar un espacio más tranqui Para compartir, digamos Que, que se vayan todos contentos de una bueno, Nico, este ser quiere hacerte una pregunta sí Nico ya bueno para cerrar este eh, sabemos que la red nacional de medios alternativos eh, tiene una articulación a nivel este bueno nacional entre todos los medios que la conforman muy fluida constante y podríamos decir que eh, durante el año no para en ningún momento porque todo el tiempo Eh, bueno, estamos haciendo frente desde la comunicación a todo este nuevo escenario y también al que pasó eh, distintas situaciones críticas eh, ¿cómo, ¿cómo ves a la red? ¿cómo la ves de cara a este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos? Y bueno, yo creo que este tipo de encuentro sigue fortaleciendo todo el trabajo que se viene haciendo y ojalá que, bueno, que, que también para seguir reforzando el trabajo, ¿no? Eh, nosotros aportamos también lo que podemos a la red, y, pero bueno, sin embargo, creemos que nos falta mucho, digamos, para poder ser una, una fuerza de información que, que contraste con, con los medios hegemónicos, así que creo que es un desafío grande que tenemos como red de seguir creciendo y de seguir sumando más colectivos. Muy bien, Nico, te agradecemos el contacto y seguramente nos estaremos viendo, nos estaremos conociendo, los que no nos conocemos aún, eh, allá en Misiones Posadas, este 13, 14 y 15 de agosto en el encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dale, buenísimo. Un abrazo grande para usted y los esperamos. Un abrazo para ustedes allá también. Bien, Conversamos con Nico de la Rastrojera de Misiones Posadas, medio alternativo comunitario popular que integra la Red Nacional de Medios Alternativos y a quien estaremos visitando, ¿no? Así es, yo anoté un par de cositas, por ejemplo, para ir armando el bolso, tengo abrigo porque va a estar... Pantalón. Pantalón, seguro. No digo, pero decía Nico que a la mañana está frío, así que hay que llevar algún abrigo o algo para el viaje Igual, también. Igual Misiones, tierra colorada, siempre nos esperas con, con un... un buen sol. Así es, y después este, el bailongo, me interesó el bailongo, están contratando, va están buscando las bandas todavía, así que... Siempre hay algo positivo que res, re, rescatar, es que en todos los lugares donde se realizan los encuentros de la red, que la intención es ir federalizando cada día y cada vez más la red, eh, en todas las provincias que se, se realiza se intentan, ¿no? Eh, que cada provincia o que cada medio que integra la red de esa provincia Le dé una impronta eh, autóctona, por así decirlo ¿no? Por eso nosotros el año pasado comimos un rico picantito Un locrito Un locrito, sí hicimos un bailongo bien jujeño Así que nos esperan buenos días allá en Misiones ¿Puedo hacerte una pregunta vos que sos este, el, el tipo que más sabe de comida de Jujuy? A ver Este, yo festejé la mandioca, pero no sé qué es la mandioca. La mandioca es una... No sé si es una fruta o un vegetal, pero es una especie de papa dulzona. De una... Sí. Muy rico. Qué se, la la pero mandioca se con... con algo, qué? Y puede ser frita, eh, puede ser eh, con queso, puede ser eh, mandioca con banana, frita también, muy rica. Es una especie de batata, una cosa así. Porque es un... ¿Cómo se llama? Un como la papa, un brote, no, no es un brote, es una papa, bueno, no. dulzona, es muy rica, en Bolivia se come mucho también, con mucho queso, se hace pastel de mandioca con queso, eh, mandioca frita, acompañada con con uno, unas bananas fritas también, así que muy rica la mandioca. Así es, bueno, entonces lo vamos preparando para el fin de semana. Un tubérculo, eso quería decir. Bien, eh, buen aporte. Este, nos vamos preparando para el fin de semana Ya tenemos toda la data del clima eh, Nos contó sobre los talleres Los paneles que van a haber Y nos vamos preparando Muchos de acuerdo a Software libre, dijo Nico eh, Manejo de, bueno, de distintos programas Audacity para edición eh, Algunos programas que tienen que ver con la publicación de, Del streaming y demás Así que es para aprovechar Para los que no sabemos muy bien ese tema Así es, bueno, ¿te parece que vamos les parece que vamos una pequeña pausa y continuamos con el enredando las mañanas? Sí, por favor. Dale, vas. dos, sí.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 Continuamos en este Enredando las Mañanas, día lunes, este, acá en San Salvador de Jujuy. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 11 y 34 amigos, seguimos en este nuevo bloque Y ya como habíamos anticipado anteriormente, eh, pudimos conocer, pudimos saber que este, pa, eh, el fin de semana, eh, allá en Córdoba, en la localidad de Cuesta Blanca, en el barrio Come Chingones, Eh, un grupo de familias fue violentamente desalojados Mediante un procedimiento irregular eh, Hubo detenidos Hubo familias violentadas Niños, mujeres, hombres Así que por eso estamos aquí en comunicación con Yanina Arias Buenos días, Romina, ¿nos escuchás? Yanina eh, perdón, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día Saludos buen día. a todos este, Bueno, queríamos que nos comentés, por favor eh, Sabemos que... Para hoy tenía previsto una caminata para esta mañana. Queremos que nos comentes qué, qué sucedió después de, de todo esto, cuál es la situación. Eh, sí, te cuento que ahora estamos en la caminata. Estamos llegando hacia la comuna de Costa Blanca. Estamos exigiendo la inmediata liberación de Manuel Carrizo, nuestro vecino detenido, eh, por un... Desalojo totalmente ilegal, llevaba a cabo contra estas familias violentadas. Eh, te cuento que fue gravísimo lo que pasó el día viernes. Se llevaron detenidos al papá, a la mamá y a, la, a su niña de dos años. Estuvieron desaparecidos tres horas porque no nos querían decir dónde estaban. Eh, la niña de dos años estuvo en el caladozo en la alcaldía en Carlos Paz. Sí. Eh, y recién después de tres horas de estar exigiendo que nos digan dónde estaban y cuál era su paradero, logramos que, que nos entreguen la menor ¿no? junto a su tía que vive también en el barrio. Eh, estamos acá reclamando eh, por los desalojos ilegales que paren, eh, hacemos cargo y responsabilizamos a todo lo que pasó el día viernes a la comuna de Cuesta Blanca, a la jefa comuna de Andrea Jordán, a la Policía de Córdoba con toda su fuerza, el Cuerpo Especial de, de la Policía de Córdoba, Infantería, y al Fiscal Marqueti, que libró la orden irregular contra las familias de nuestro barrio, eh, y al juez Estrasorier, que firmó estos desalojos totalmente irregulares e ilegales. Sí, Yanina, eh, eh, ¿cuál es el estado de, bueno, de la niña, de los niños? Me imagino que también... Este, hubieron eh, sufrido violencia pero también esta niña que decís que estuvo detenida que no, no supieron por mucho tiempo dónde encontrarla eh, cuál es el estado de bueno de ellos de los familiares que están detenidos han han sido este sumariados eh, cuál es la situación Sí, eh, el momento de hacerse el desalojo se Se tiraron balas de goma, habiendo menores, niños, o sea, dentro de la casa estaba la menor de dos años. Eh, fue golpeado el papá de la familia eh, por resistirse al desalojo, ¿no? Eh, nosotros apoyamos esa resistencia porque es su única vivienda y, y acompañamos ¿no? esa decisión de la familia de resistir al desalojo. Eh, se efectuaron disparos. Eh, los chicos estuvieron, la familia estuvo detenida el, el día viernes. Eh, por la noche la liberaron a la mamá. Digamos, a las tres horas nos, nos entregaron a la niña de dos años. Luego por la noche, alrededor de las nueve de la noche, eh, liberaron a la mamá, a Ailem. Y Emanuel, el papá, todavía sigue detenido. Por eso es que estamos exigiendo su inmediata liberación, ¿no es cierto? Yanira, ¿nos podrías comentar cuál es la situación de estos inmuebles y por qué es, eh, está pasando esto? Uh -huh. eh, te cuento que esta familia en ningún momento ha sido enjuiciada, en ningún momento se le ha llegado una notificación, eh, en ningún momento se les ha llamado a declarar, no tienen causa, no están en, en ninguna de las llamadas causas por usurpación en Cuesta Blanca que así están caratoladas, no en Fiscalía número 1 en Carlos Paz. Eh... Nosotros estamos ejerciendo el derecho de la posesión como así lo establece el Código Civil. Eh, la posesión es un hecho, una acción, no, no un papel. ¿no eh, nosotros sabemos que estas tierras están posibles a ocuparse porque hemos hecho el estudio previo de los lotes y eh, sabemos que están a nombres de empresas que ya no existen, hace más de 20 30 años que no existen. Eh, no hay títulos, no hay escrituras. Por eso sabemos que, que estamos cumpliendo y estamos ejerciendo el derecho sobre la tierra, ¿no?, a evitarla. Sí, Janina, y desde... sabemos que aquí hay injerencia judicial. Bueno, han tenido alguna respuesta, eh, han sido violentados, pero ¿han tenido alguna respuesta de reubicación, alguna respuesta frente a estos maltratos que han sufrido? Eh, nosotros hace cuatro años que estamos habitando en la tierra y varios de nosotros tenemos causas judiciales y denuncias no de usurpación. Te cuento que el 2013 eh, de los cinco detenidos que hubo en ese momento solo quedamos tres habitando el barrio y de los tres, dos de los vecinos eh, hemos presentado este año la descripción de las causas ¿no? porque en sus causas no había denunciantes, se nuestros abogados con expedientes vacíos. Algo muy, muy irregular, ¿no es cierto?, porque si alguien acusa de usurpación eh, debe tener el título de propiedad, debe ser dueño cuando uno efectúa la denuncia, ¿no? Entonces no hay denunciantes Nuestros abogados han presentado la prescripción y el sobreseguimiento, el pedido de ¿no? de estos vecinos... Y, y así es que estamos esperando que el juez eh, los libere totalmente, ¿no?, de estas causas legales. Y creo yo, digamos, que soy la única que tiene la causa que, que sigue, digamos, con con una señora inmobiliaria, la señora Ana María Croseto, que ella se dice dueña de los lotes, pero que ya ha blanqueado la situación de que no tiene escritura, ni que, y que ella dice que la desposeí, por ejemplo, ¿no? Sea, que yo le quite la posesión o sea que eh, no no hay no hay tipo ¿no? estamos nosotros eh, pidiendo que la justicia avance y termine de definir las situaciones para sentar precedentes eh, sobre la, sobre la cuestión de la tierra ¿no? justo ahora nos encontramos en la camioneta enfrente de la casa de la de la señora jefa comunal andrea jordán Y es porque si se escucha por ahí el, los gritos no y los pedidos de liberación de manos. Pues estamos enfrente de la casa del señor Andrés Corral. Yanina, ¿y en algún momento fueron recibidos por el municipio, por el gobierno de ahí de Córdoba? Eh, no, nuestros abogados siempre denuncian ¿no? todas las trabas que se meten. Eh, eh, y también estamos conociendo ¿no? y destapando una granosa honra donde vemos que los empresarios inmobiliarios están totalmente en diálogo con los fiscales, con los jueces, eh, con, con la política también, con los funcionarios públicos, ¿no? con, con la comuna de Puesta Blanca. Entonces es como un gran negociado que nosotros vivimos a, a interrumpirles, ¿no? Eh, ese es el, el problema en sí, digamos, lo que molesta a hacer saber a los demás que ocupar la tierra no es delito, es lo que no se quiere que se sepa. Por un lado, ¿no?, la problemática de la tierra, que es común a toda Latinoamérica. Y, y por otro lado, ¿no?, el, el negociado que hay atrás de, de todo esto, ¿no? Estas son, eh, como se sabe, ¿no?, Córdoba turística, eh, las tierras, la, la perla de Córdoba, y son... sacan una una buena diferencia no de las ventas de estos lotes, que eso es ilegal, vender posesiones es estafar a la gente, vender tierras que no tienen títulos, eso sí es un delito. ¿Cierto? Muy bien, Chanina, eh, ¿cómo, ¿cómo va a continuar? este Bueno, sabemos que no, no les han dicho nada todavía, pero ¿cómo va, va a continuar esta medida de protesta que están llevando adelante, por un lado, eh, frente a, a la detención de, de estos familiares y por otro lado frente a la, a la tenencia de estas tierras que, bueno que les corresponden eh, bueno nosotros acá la, la caminata solidaria termina en nuestro barrio vamos a pasar por el frente de la comuna eh, vamos a dejar un escrito eh, eh, diciendo ¿Quién se va a ser responsable de lo que pasó el día de viernes? La, las familias que quedan en situación de cases, de la violencia ejercida, de los derechos vulnerados, de las familias y de los niños, sobre todo. Eh, vamos a terminar esta caminata en nuestro barrio, como te decía, con una gran olla popular. Invitamos a, a todos los que se encuentren cerca a ser parte, a compartir, a venir a informarse. Gracias. Eh, Y después, por otro lado, nuestras acciones legales junto a nuestros abogados siguen en marcha. Eh, estamos a punto de presentar el, el pedido de liberación inmediata de Manuel y exigir que se claresan los hechos ¿no? y que se avance sobre nuestras causas con respecto a la tierra. Yanina, he tenido una duda, este ¿ustedes han vuelto a tomar la, las viviendas, este, las tierras? ¿Cómo está la policía custodiando? ¿Cómo quedó eso? Eh, sí. Eh, sí, nosotros eh, vamos a volver evaluar sobre las viviendas desalojadas y, porque es simple, la familia no tiene a dónde ir a vivir, es su única vivienda. Y, y nosotros vamos a garantizar De que estas familias no se queden en la casa ¿no Pero eh, sabemos que legalmente Esto es complicado ¿no es claro Muy bien Janina Te agradecemos el contacto Y estaremos a la expectativa De poder seguir difundiendo eh, Bueno Este asallamiento de sus derechos Del derecho a, a la vivienda, a la tierra ¿No es cierto? Muchas gracias Yanina Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia Muchísimas gracias por haber compartido y por haber difundido lo que está pasando y las medidas que estamos llevando acá Saludamos a toda la audiencia y eh, pedimos disculpas si nos si ofendimos a alguien, pero bueno, esta es nuestra nuestra forma de reclamar lo que nos parece que es justo y la tierra es para el que la habita, la sueña y la tabla Un Así abrazo Muy bien, gracias Yanina allí conversamos con Yanina ella es integrante vecina de este eh, familiares vecinos que están realizando una caminata solidaria allá en córdoba en la comuna de cuesta blanca en el, en el barrio come chingones ya que bueno como comentábamos tiene que ver esto con un desalojo violento que se realizó el 5 de agosto a familias de aquel barrio allá en córdoba. En donde bueno, resultaron heridos niños, mujeres Y que dejó un saldo de detenidos Que en este momento están pidiendo su liberación Y por supuesto también la tenencia de la tierra Porque todo esto se llevó, recordemos, en el marco De un procedimiento totalmente ilegal Y que eh, al momento, pasado varios días Aún no tienen respuesta ni de los detenidos Ni de este entramado político empresarial que bueno intenta desalojarlos, ¿no? De eh, la tierra al eh, del lugar en el que ellos se habían instalado, podríamos decir legítimamente, ya que como decía eh Yanina ahí no este hay papeles que avalen bueno, eh, el entramado que intentan llevar adelante estos personajes eh, de poder seguramente. Así a mí me llamaba un poco lo, la atención lo que decía Yanina, justamente estos no empresarios de la mano con el gobierno Este, empresarios que se hacen dueños de tierras que no les pertenecen y después las, la venden a la gente sin papeles así y después es. la reclaman y hay todo un negociado y sale la gente perjudicada y juegan con este la esperanza de una familia de poder acceder a, a una vivienda de poder acceder a un terreno a lo que fuera y bueno ¿no? y después ellos terminan eh, quedándose con la plata y la gente en la calle, así que bueno desde acá de, les mandamos un Nuestra soledad a la, la gente que está ahí eh, En este momento en la caminata Y vamos a escuchar un poco de música Y continuamos ya con el cierre de... Lo que va a ser el último bloque de este Enredando las Mañanas Así es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 .org.ar Que mi que en la quebrada i que mi que i que no vul ver. To' ahora no estar aquí col leses a etes les que un tincurrocle i. Volvemos, amigos, al Enredando las Mañanas, edición de lunes 8 de agosto. Ya estamos cerrando el programa. Eh, no pudimos comunicarnos con Rafael Vargas, secretario del sindicato de, de EDESMA, bueno, por problemas de tiempo, pero también por problemas de, de la red de internet y de, y de telefonía celular que se cayó, por lo menos acá en esta, en esta zona de, de la capital jujeña. De todas maneras, vamos a ver si podemos... Eh, retomar la, la, la conversación el día de mañana en los próximos enredando o si podemos hacer una entrevista en el transcurso del día el tema, el caso es que el día viernes eh, en teoría habría llegado una multa por dos millones de pesos al sindicato por no acatar la conciliación obligatoria eh, cuando fue el corte de los trabajadores eh, que coincidía con la marcha del apagón Y eh, los compañeros del sindicato no habían sido notificados Así que esta es la noticia que tenemos Sobre eso iba a hacer la entrevista Lamentablemente no nos pudimos comunicar ¿no? Pero bueno, eh, vamos a retomar la conversación estos días Y seguramente eh, vamos a poder tener más claro qué es Lo que lo que pasó con esa multa y esa intimación a pagar 2 millones de pesos Así es, porque también recordemos que... este Por lo menos los medios locales eh, han eh, estigmatizado de alguna manera a los trabajadores al sindicato de este eh, no acatar y de bueno este no acatar la orden eh, la conciliación obligatoria eh, como acusándolos no a ellos de ser culpables de esta multa lo cual para lo cual también hay que escuchar Eh, la campana de los trabajadores Para eso íbamos justamente como decía de Intentar comunicarnos con Rafael Vargas Así es, bueno amigos, amigas Ya estamos llegando al final del Enredando la Mañana Un programa Que a pesar de los De las complicaciones técnicas pudimos eh, Salir al aire Vamos a estar subiendo el programa Y los bloques en el transcurso En el transcurso de la siesta eh, Una macana que no haya podido Salir para todo el país, pero bueno Son cosas que, que suceden eh cuando hay algún problema técnico de esta magnitud. Así es. Bueno, muy bien. Esto ha sido le enredando la mañana las mañanas de este diálogo. Adiós.